De todo el país. Es un placer saber que están ustedes así con nosotros. Y por supuesto, para esta hora pedimos un poco de. Hoy quiero un poco de cerveza. Puede ser, le pido aquí al mozo. Muchas gracias, e l mozo de acá de la radio. Una cerveza con unas papas fritas, así con mucho cheddar. n o Estamos en tiempos donde hace falta,、eh, ya cuando estamos pisando el mes de junio de 2021, un poco de calor en ese sentido. Y las calorías en este caso son más que recomendables. ¿eh? Viene más que bien. Una hora de música, una hora también con información sobre más que nada cine, un poco de rock especialmente, y el mundo raro. ¿no? Tratamos de llevarla con mucha tranquilidad porque esto es tal cual y como lo publica periodismo.com, que dice en su sitio: consumir demasiadas noticias puede desinformarte. Una nueva investigación encuentra que, y escuchen esto: leer, ver y escuchar noticias durante todo el día puede dejarte menos informado sobre política. Que siendo más selectivo y eligiendo las fuentes adecuadas. ¿Y esto quién lo dice? Un estudio de la Fundación de The International Journal of Present Politics que analiza el uso de las noticias en 17 países europeos que encuentra que los medios tradicionales son posiblemente los mejores para, tu,、eh, para mejorar, según dicen, tu, tu coeficiente intelectual político, algunos más que otros, incluidos los medios públicos de alta calidad. Un régimen vigoroso de noticias online que también puede ser bueno para el conocimiento, pero irónicamente, atiborrarte de noticias, marca este estudio, puede dejarte menos informado que alguien que es mucho más selectivo. Esta investigación se basa en una encuesta online que se hizo a 28.000 personas, con muestras por país de alrededor de 1.700 cada una, en las que se les preguntó a los sujetos sobre la frecuencia que utilizaban. Diferentes tipos de medios de comunicación para informarse, ¿no? Esto es televisión, radio, periódicos, emisoras de servicio público, redes sociales que, vamos a decirlo también, son un medio de comunicación, sitios de noticias online. Medios alternativos e infoentretenimiento, que es lo que suele haber mucho en la tele de nuestro país, en la Argentina. El estudio identifica cinco perfiles de usuarios diferentes. Los hallazgos muestran además que tanto las dietas tradicionales como las basadas en noticias online están de alguna manera correlacionadas con un mayor conocimiento en términos políticos. Sin embargo, el uso de noticias online está más extendido, por ejemplo, en el sur de Europa, donde se asocia. Con niveles más bajos de conocimiento político que en el norte de Europa. Ahí ¿no? están, por ejemplo, diferentes subtipos. Esto me parece muy interesante. Se refiere, por ejemplo, a los minimalistas de noticias, ¿no? que en este estudio marca que son un 17%. ¿Y qué son los minimalistas de noticias? Dice: aquellos que rara vez consumen noticias y usan muy pocos medios o plataformas, si es que los hay, también son los menos interesados políticamente, no perciben que estarán bien informados. Independientemente de que sigan activamente las noticias, y son mayores y un poco más educados que el usuario medio de información. Después tenemos en el 22% usuarios de noticias de redes sociales. Según este informe, se estudian y se informan principalmente a través de las redes sociales y consumen poca información más allá de eso. Niveles ligeramente más altos de visualización inadvertida de noticias que los minimalistas y están expuestos con frecuencia. A noticias a través de plataformas como Facebook, Twitter o también Instagram. Tienden a pensar que las noticias importantes las encontrarán sin que ellos hagan el esfuerzo de buscarlas, lo cual es gracioso, pero cierto, y tienen bajos niveles de confianza en los medios. Además, son los menos educados y políticamente interesados de la muestra. Están también los tradicionalistas, que son un 19%, con、eh, personas que prefieren las fuentes de noticias tradicionales y orientadas al servicio público. Público. Tenemos también, por ejemplo, los buscadores de noticias online que constituyen el 32%, que、eh, son los que、eh, buscan continuamente en Twitter información, y los hiperconsumidores de noticias que son los que están continuamente con la tele encendida. Y siempre volvemos al consejo que damos habitualmente en este programa: que es la tele, lo justo y necesario, o ¿no? n y más si son canales de noticias, porque. Todos los canales de noticias es como que te envenenan todo el tiempo, ¿no? como que intentan estar en estado de alerta todo el tiempo. De hecho, hay canales que lo hacen efectivamente y cada 5 minutos、eh, viene una alerta como si no hubiera un mañana.、Eh, independientemente de la cuestión ideológica,、eh, creo que la tele te agrede, con lo cual lo más aconsejable es este, encontrarse con la radio de música, obviamente sin perder el eje de lo que pasa, ¿no? de informarse, pero me parece que lo mejor es dejar. La tele apagada cuando uno no sabe muy bien qué hacer, quizás la tele no sea la mejor aliada. Tenemos entonces nuestro WhatsApp que es el 1125 36 4814. Nosotros nos dedicamos directamente a lo nuestro, que es la música, y comenzaremos esta, este viaje con el señor E. Pop con uno de sus temas clásicos, The Passenger, el pasajero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer acompañarlos en esta hora. Increíble rock y pop. En esto que es el forajido, es la receta de este programa. 11 25 36 48 14 en nuestro WhatsApp. Ahora sí, bienvenidos. d r i e and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's c o n t i n e Ever set me free? I always want t be by your side. Girl, you really got me now, you got me so I can't.、Sleep. Vamos a Kings haciendo You Really Got Me Now. Antes era Iggy Pop haciendo The Passenger. Y vamos a pasar un tema de Beastie Boys, pero no, vamos a dejarlo para después.、Eh, porque quiero descargarme un poco con esto. Lo publica la gente de La Voz. Y yo pongo s o b r e o l griego para no levantar temperatura ante la boludez constante de soportar estas tonterías. Sarah s t e w a r t Brown, la ex de la nata. Cargó contra los violadores y los convirtió en tendencia. Boa. Vamos a desarrollar un poco esto. La periodista y artista plástica cuestionó el nombre de la banda punk y generó una oferta de reacción de fans y público en general. Otra vez la cultura de la cancelación, que en el fondo es un pedido constante de constante e censura, ¿no? La periodista y artista plástica Sarah Stuart Brown. Ex esposa de Jorge Lanata convirtió al grupo punk Los Violadores en Trending Topic después de haber cuestionado en un t w e e t que haya existido un proyecto cultural con ese nombre.、Eh, vamos a explicar un poco ahora. Todo hay que explicar, aparentemente, y después de analizar la letra del tema 1-2 Ultraviolento. Que la formación de Pil, Trafas, Stuka, Polaco, s e s a s e k y Sergio Gramática compuso, inspirándose en la película La Narraja Mecánica, novela que Anthony Burgess publicó en 1962 y que Stanley Kubrick llevó a la pantalla por 1971, apareció la controversia. Dice: Hubo un grupo que se llamó Los Viladores, o que enfermos de ignorancia que estábamos. El WTF a más grande de la historia, tuiteó Sara, que inmediatamente sí, fue cuestionada por fans. De la banda, como por usuarios de Twitter en general, ¿no?、Eh... Dios mío. Eh, los primeros, entre otras cosas, l a recordaron lo obvio, ¿no? Que los v i o l a d o r e s habían surgido como violadores de la ley. Y luego le sugirieron que ponga en contexto todo y que nos llame a cancelar porque sí. Entre el público general, en tanto, le pidieron que nos juzgue desde el paradigma actual lo que ocurrió más de、eh, hace más de 30 años y que ocurrió en contexto, recordemos, de dictadura militar. Eh. Explicar esto, la verdad que ya es una pelotuda esa e s t a u l t u r a del partido, ¿no?、Eh, dice, c h a r l e Stuart s Brown hizo una captura de Facebook de los violadores donde el b a n d o expresa、eh, que son tendencia en Twitter. Dice, pero no la violen, por favor, con que la f l a g e l e n un poco alcanza, dice, haciendo justamente chistes con esto.、Eh, bueno, la p u t e a r o n justamente bastante y estaba por acá, me parece, la respuesta. Del artista que lo tenían por acá,、eh, una respuesta justamente sobre esto, con la, con la idea de cancelar, que es otra cosa. A ver, falta que aparezca el comité de moralidad de lo que se puede hacer y lo que no, y lo que se puede mostrar en televisión, y en cine, y en la música, y lo que no, ¿no?、Eh, recordemos que en 1978 la banda. Nació con el nombre Los Testículos ¿no? y en el 81 cambió su nombre, justamente no porque fueran a bailar, sino por los violadores de la ley, no violadores de mujeres. ¿no? Esto lo puede decir cualquier historiador del rock argentino con un poquito de nobleza artística para rebatir la boludez enorme total. Incluso el propio Piltrafa, uno de los fundadores del grupo, salió a responderle este, y justamente le dijo: Soy p i l el cantante de esa banda que nació. Eh, en 1979, en plena dictadura, violadores de la Constitución, y se suena inútil contextualizarlo en el año 2021. Carece de gracia comparativa. Adiós, saludos a Río Fijo 1-2 Ultra Gorilla. Le responden en un momento hermoso.、Eh, no está claro, no está comprobado si fue justamente Piltrafa, pero、eh, como se suele decir en internet,、eh, yo. Yo elijo creer, ¿no? ¿No es poco? Yo elijo creer. Vamos a escuchar entonces una de sus canciones que me parece que es、eh, un himno justamente de esta banda, que es 1-2 Ultraviolento, para rebatir justamente la pelotudez colectiva de algunos que se v a n a cancelar cosas que fueron hechas en otro contexto. Además, sin saber el nombre original. Ay, ay, ay. Los violadores. 1-2 Ultraviolento sonando en el forajido. La primera banda, punk, rock, En español, no es poco c h e A、los v i o l a d o r e s haciendo uno, dos, ultra violento. La verdad que lo dejan bastante fácil, ¿no? Porque si es entre la ex mujer de la nata y los v i o l a d o r e s una de las bandas más hermosas del rock argentino, la verdad que elegir. Y muy difícil, amigos, no es. El forajido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. Right、1125364814の WhatsApp。 Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Nos vamos al año 1992. Escuchamos ahora a la gente de Génesis. Del álbum We Can't Dance. Esto es Jesus He Knows Me. Somos el forajido, una hora con el mejor rock y pop. No es poco, eh. Perdón, ahí vamos. Cause i m Escuchamos a Génesis haciendo Jesus, He knows me. En este caso, una canción del año 1992 que se comenzó a grabar allá por 1991 y que pertenece a l disco We Can't Dance. Una crítica que,、eh, si uno ve el videoclip, está vinculada con una alegoría total y absoluta al、eh, show televisivo, a los pastores electrónicos, como se le dice acá, a los tipos que uno puede ver en televisión cuando está sin. Sin muchas ganas de dormir, pone a diferentes canales y ahí aparecen predicando sus verdades, si se quiere, o sus no verdades, y hace una referencia justamente a eso. Busquen en YouTube, que está realmente muy bueno, está Phil Collins con un traje anaranjado y una especie de quincho, donde hace de predicador e intenta que los que están mirando la televisión recauden la suma de 18 millones de dólares tan solo en apenas 3 días. Y justamente cuando termina el video, cae una lluvia de billetes justamente en el escenario del programa.、Eh, así que, nada, no dejen de buscarlo. Que está realmente muy, muy bien.、Eh, el video,、eh, si,、sí, está en YouTube entero,、eh. s í totalmente.、Eh, como todos los sencillos del de álbum We Can't Dance, Jesus He Knows Me fue publicado en dos CDs, así como también en las ediciones del vinilo. En todos los formatos se incluye el tema Hits of Fire, posteriormente del disco Génesis Archive 2. En el lado B, mientras que en las ediciones en CD tenían un tema exclusivo adicional, así que es lo que queríamos comentar justamente sobre este tema. Que he dicho sea de paso, yo en el afán por ser honesto con los oyentes, este, este tema lo saqué de un disco llamado Rock and Pepsi que se editó justamente en 1992,、eh, perdón, 1993 con lo mejor del 92 y el 93, y que trae entre otras canciones de esa década esta bonita canción de la banda Blur. La banda de Damon Albarn con There's No Other Way. No hay otra manera. Tema para bailar o estar caminando por la calle o en el auto. Bueno, mucho ahora no se puede caminar, pero ustedes saben. Cuando esto mejore, es un tema que da justamente para eso. Para pasear, para moverse. Ya llegará el momento. Por ahora, no hay otra manera. Como muy bien dice la gente de Blair. Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. En el año 1987 escuchamos al increíble e inigualable Charlie García con Buscando un símbolo de paz, canción perteneciente al disco Parte de la Religión, el cuarto disco de estudio en solitario del músico argentino Charlie García, producido por García junto a Joe Blaney y lanzado al mercado, decíamos, en 1987 por Columbia y Sony Music. Es considerado por la crítica especializada como uno de los discos más prolijos y compactos. en la carrera de este músico、eh, con por supuesto increíbles participaciones uno piensa en fernando samalea que participó en la grabación del álbum fernando lupano en carlos garcía el negro lópez fabián zorrito b o n quintiero entre otros junto con fabiana cantilo y alfie m a r t í n s en teclados、eh. del año 1987 escuchamos a charlie garcía con buscando un símbolo de paz publica el juglar noticias com a r Si e、eh, s t s Si ustedes se acuerdan、eh, de la leyenda de la televisión del Pitufo Enrique, titula El Pitufo Enrique, la leyenda de la televisión. n o Fue un boom a principios de la década del 2000 cuando se emitieron segmentos sobre este personaje en la pantalla del Inefable Crónica TV. ¿Cuánto hay de cierto en relación al mito? Nos preguntamos.、Eh, fue una leyenda televisiva, ¿no? Y uno recuerda a Claudio Orellano diciendo, ¿qué Pitufo este?, cuando se reía tentado. En televisión, ¿no? Antes había sonado un cuartito en homenaje al pequeño ser que se decía que recorría la provincia de Catamarca. Los hechos nos llevan al año 2000, puntualmente a abril de ese año, puntualmente en la provincia de Santiago del Estero también, donde allí un efectivo de la policía en la localidad de Frías volvía a su casa por una plaza llamada Antonio de la Vega y de repente advierte la presencia de un ser chiquitito, un ser pequeño. El agente creyó ver a un niño y se apresuró para preguntarle por qué no estaba en su casa y acercarlo. directamente a su domicilio cuando el pequeño se da vuelta el oficial ve que los ojos del petizo tenían un color rojo como si esos ojos estuvieran en llamas existe además un segundo caso también con un agente del orden pero en cabo agüero en banda barela catamarca miguel carlos agüero Relató que vio a un duende, entre comillas, que le habló y le indicó que iba a buscarlo por orden del mismísimo Satanás. La situación fue debidamente registrada en la subcomisaría del lugar y fue clausurada para evitar que los uniformados perdieran la razón y hubiera extrema locura. Hubo también un parte oficial enviado por la comisaría tercera que señala que a la una y media de la mañana se envió un móvil al lugar, ya que en tres ocasiones se había intentado establecer contacto con el agente Agüero sin respuesta. Eh, al llegar encontraron al oficial que había perdido el conocimiento, sentado en una silla y con los ojos mirando al techo. De repente los gritos decían, me vienen a buscar. Y eso fue parte de la locura que se vivió aquella madrugada. De inmediato se produjo el traslado de este agente al hospital del pueblo. Se realizaron análisis de todo tipo, incluyendo uno de sangre, para verificar si el g ü e r o estaba. Eh, en situación de, como diría Calamaro, rock fútbol y sala de ensayos, pero、pues、no, no fue el caso, no había alucinaciones ni estupefacientes de por medio. El informe médico indica que el policía ingresó con una crisis estereoforme y durante la internación él hizo referencia a una persona enana que había hablado con él. ¿Y ustedes creen que existe el pitufo Enrique? ¿en ¿Dónde e n estará? Nos dejan su mensaje en el 112536 4814, justamente para saber si han tenido contacto con él. Siempre está bueno buscar el video de Orellano diciendo, ¡qué pitufo este! Y se tienta en el aire de crónica. Yo creo que cada vez que lo veo, me r í o igual que la primera vez. Son esos clásicos de YouTube que no pierden vigencia. Ahora, de la ribera, Los Principiantes, UT, UT Remix, en este viaje de una hora con rock y pop y algunas sandeces llamado El Forajido.、Dejé. 何 El forajido en tu radio favorita. a g r e n d a haciendo minority e l disco warning antes era big game h a c i e n d o playlist y de esta manera así tranquilamente nosotros cerramos la edición de hoy de el forajido solo sea, vamos a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana Gracias a r e p u b l i c a h o s t i n g c o m Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos escapamos justamente otro pueblo. Ahí está. para dejar huella y contar nuestra historia la próxima semana. Nos, semana nos volveremos a encontrar. Programa Fuera de la、Ley、con Santiago Gracias. Gracias. Ahora sí. Chao. quieren. エーイ もう一つはギターとギターとギタ u とギターとギターと a タ u とギターとギターとギターとギターとギターとギターとギターとギ r a とギタ a とギタ a とギターとギターと a ターとギターとギタ a とギター la la la ターとギターとギターとギター a ギタ r a ギ a ーとギターとギターとギター r ギターとギターとギターとギ a ーと r a ー a ギターとギターとギター ¿Por qué talan los árboles? ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarra. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos. Pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué? 「時刻は履いている」「時刻いている」「 アンゴーアンゴーアンゴーアン